una palabra quechua que puede traducirse por la soga del muerto, o la liana de los espíritus. Una liana, una planta utilizada por todos los hechiceros de la selva amazónica, la más fuerte, la más poderosa y la más temida de las plantas que los chamanes tienen a su alcance. Recibe diferentes nombres según la zona del Amazonas en la que se encuentre, pero para los botánicos tiene uno, Manisteria Kaapi, una planta, una malpigiacea no bien conocida en sus componentes, rica en alcaloides, que actúan directamente sobre el cerebro, produciendo unas consecuencias sorprendentes. Uno de esos alcaloides, aislado en la Universidad de Harvard, recibió el nombre de telepatina precisamente por eso. Por su poder de despertar en la mente del hombre la capacidad telepática. Pero son otras muchas sus cualidades, son otros muchos sus efectos. alcanzar otros niveles de conciencia permite comunicarse con otras esferas, con otro mundo, con el mundo de los espíritus, permite proyectarse astralmente, favorece la clarividencia. Al fin y al cabo es lo que se cuenta de ella y después lo comprobaremos. Pero ahora Diosa planta, quizá mágica, que sirve, según cuentan, para entrar en el mundo del más allá. Poco sabemos sobre ella. Es un secreto de los indios de las profundas selvas de Sudamérica. Y esta noche, gracias a nuestro invitado, queremos entrar en ese secreto. Y de paso conocer algunos de los estados que provoca esa planta mágica, la ayahuasca. Ese es nuestro segundo argumento que también lo vamos a tomar para hablar de, de otras dimensiones, de otros mundos. Eh, ¿Tú probaste la ayahuasca o no la llegaste a otro? Sí, sí, sí, la... La tomé, claro que la tomé sí Llevaba años deseando tomarla Yo creo que desde la, desde la primera vez que fui a, a Perú Lo que pasa es que los, los azares de rodaje que me han llevado por América en muchas ocasiones Pues me han hecho tropezar con chamanes de la costa, por ejemplo Pero, pero no con los ayahuasqueros Que son dentro de los chamanes son una raza especial, por decirlo así Están en ceja de selva o en selva porque es donde, donde la... crece la, la ayahuasca la ayahuasca es muy poderosa y también es muy peligrosa y hay que saberla manejar luego los rituales para, para introducir al, al que consume la ayahuasca e irle liberando de la angustia inicial que a veces llega a ser tremenda produce pues, vómitos, ¿no? pues son costosos y ese es difícil está reservado la, la, el ser ayahuasquero para, para pocos chamanes y luego en este último rodaje pues nos la encontramos a las afueras de Río de Janeiro en una, en una comunidad eh, extraña que, que mezcla lo ecologista con, con lo trascendente y, y bueno, funcionan como una secta En el mejor sentido Yo no soy de los que entienden Que, que secta tiene que ser malo per se sí, sí. Mucho menos Como un grupo aparte Con su filosofía, su, su religión Sus creencias, su forma de vida Y sus ceremonias De las que son parte fundamental la ayahuasca Ellos la preparan, la preparan bien La preparan Pues con, la, con, la, con la ayahuasca, con la liana con la manisteria capi y luego la mezclan con las hojas de, de otra planta, de las xichotria virida que se potencian los, los efectos y, y bueno, mm. yo no podía desaprovechar esa, esa ocasión Juanjo que además iba ya leccionado por, <risa> por mí en lo de la ayahuasca pues y además en ese punto un bombardeo se lanzó <risa> pues también y lo que pasa es que tuvo la experiencia y yo no porque él como, como hombre metódico que es en su forma de trabajar pues se lo planteó de una manera muy rigurosa una serie de experiencias o de experimentos a realizar bajo el efecto de la ayahuasca y yo lo tomé simplemente para ver qué pasaba y qué se sentía probablemente por, por, influenciado por mi profesión y sintiéndome más psiquiatra que, que, que, que aventurero en ese momento y tomamos, hicimos las tres tomas lo que pasa es que en la en el rodaje, yo cuido muy poco mi, mi imagen aunque la, la serie la dijo yo y los guiones son míos pues bueno, entendía que el protagonista en este caso era Juanjo porque era el que tenía una experiencia más larga de contar yo después de las tres tomas cuando sentí que dejaba de controlar mi, mi mente me hice un esfuerzo y me, me levanté afortunadamente llovía torrencialmente ya que yo fui como una ducha y durante un par de horas o cosas así estuve Bueno, tratando de sujetar la cordura o la razón y, y se le fue pasando el efecto juanjo fue siguiendo el, el programa que él se había que se había marcado e hizo sus experiencias que fueron tremendamente interesantes sobre fue? todo la, la, la más importante que era un bueno un viaje la ayahuasca lo que se dice de ella es que sirve para todo depende de cuáles sean tus motivaciones y tu preparación. Para, para buscar ese efecto que pretendes para conseguir el efecto que pretendes ahí el ayahuasquero la utiliza para diagnosticar para buscar tesoros, para localizar personas desaparecidas para ponerse en contacto con el mundo de los espíritus prácticamente para cualquier cosa que tenga que ver con lo paranormal y bueno, como, como partíamos de esa base o de ese supuesto pues Juan se planteó hacer un viaje eh, desde Brasil a, a España concretamente a, a Bilbao Y, y para comprobar si eso era real o no, pues eh, llamó por teléfono antes y le dijo a, a, a la persona en cuestión que colocara en la habitación un objeto que no tuviera nada que ver con, con el dormitorio para que así poder comprobar si realmente ese, ese viaje se producía y bueno, hoy contar a Juanjo, además cuando él salió de su trance a mí ya se me había pasado el efecto, inmediatamente le hicimos una entrevista él estaba todavía medio grogui, pero contaba las cosas con una vehemencia y con un entusiasmo que era, que era, era estupendo escucharle ¿no? la sensación que se describía de libertad, de, de, de volar de, todo el cielo por arriba y todo el mar por abajo de repente encontrar unas luces ahí abajo identificarlas como Lisboa y orientarse a través de las luces para llegar, para llegar a, al País Vasco eh, verse Lisboa, volando a baja altura por las calles la sensación de atravesar las paredes entrar en esa casa en la que hacía ya llevábamos tres meses y pico fuera de España pues porque hacía todo ese tiempo que no, que no veía reconocerla, el gusto que le dio entrar en la casa ir al dormitorio y encontrar allí en donde él había quedado eh, pues pues un objeto que era una fotografía de las que él había enviado durante el durante el viaje todo eso está publicado en, en el número uno de, de Espacio y Tiempo y con detalle y cómo después comprobamos que todo eso era, era cierto pero ya que estaba de viaje Pues el ingeniero de sonido le dijo ya que vas a ir por España pásate por Madrid le dio la dirección de su casa y mira a ver cómo está mi gente y bueno Juan jo se acordó dentro de esa situación y pasó por Madrid... fue a, a la dirección que, que le había dado este este amigo en la calle en la casa entró dio toda esa, esa casa en ese ese piso en el que no había estado nunca por supuesto vio todos los de detalles, vio a las personas y si yo lo he visto otras experiencias más y cuando se le pasó el, el efecto salió del del trance y le cortaba al ingeniero de sonido pues sí eh, y por cierto tienes unos palos de golf colgados en la pared y tienes esto y esto otro <ríe> el ingeniero de sonido que era la primera vez que participaba en un rodaje de este tipo y vivía de cerca estas cosas extrañas de las que a veces me había oído oído hablar a mi <ríe> pues el hombre alucinaba el... sí. sí. <ríe> la experiencia fue fue un éxito en todos los sentidos Habíamos tomado un poco como la ayahuasca, un poco como... Bueno, para intentar entrar en esos otros mundos. Te voy a preguntar, ¿eso era un viaje astral? ¿O, o era otro tipo de sintonización? ¿O, o qué era eso? Era un, un desdoblamiento, le puedes dar ese nombre, porque Juanjo era consciente de los dos lugares que ocupaba. Era consciente de lo que estaba sucediendo en aquella en aquel templo de madera, en, en, en la selva donde estábamos metidos, donde estaba su cuerpo físico, y al mismo tiempo era consciente de lo que estaba viviendo su cuerpo astral, si es que, si es que realmente era eso. Que es la explicación más directa y más lógica y más sencilla. Si uno no acepta esa explicación, tiene que buscar otra alternativa. Y lo va a tener muy crudo, porque buscar otra interpretación le va a obligar a hacer multitud de equilibrios en la cuerda floja. Yo me quedo con lo más directo mientras no se me dé otra explicación más mm -hmm. satisfactoria. Yo no tengo ningún recelo en admitir lo trascendente o en admitir esas, la realidad de un viaje astral. No, no me molesta para nada la idea, por lo tanto, bueno, pues puedo aceptarlo siempre que no se me dé otra interpretación mejor. No es el camino, el de la ayahuasca, sí, porque sí. no, no, bueno, eso eh, también, el final de ese, de ese programa y el final de... <coughs> del apéndice que yo escribí al, al artículo de Juanjo es, es esa, esa reflexión bueno, aquello está muy bien en esas circunstancias pero no tiene nada que ver con lo que es un ayahuasquero allá en la selva y haciendo eso por unas motivaciones mucho más eh, serias con una preparación mucho más rigurosa y, y sobre todo con una conciencia plena de lo que está haciendo aquella gente ...que consume diría, de una forma indiscriminada la, la ayahuasca... ...que ni siquiera sabe los riesgos que tiene... ...luego después de aquello estuve estudiando... Al volver, a, ...al volver a Madrid estuve estudiando el tema... ...no había encontrado bibliografía suficiente... ...y en esta serie yo iba haciendo los guiones sobre la marcha... ...para hacer las presentaciones en sus lugares... ...luego he descubierto pues que la famosa telepatina... Um, ...no era nueva... ...era un alcaloide que ya estaba identificado previamente con otro nombre con el nombre de Armina he visto que hay otras plantas en Europa que tienen ese mismo alcaloide que las hay aquí en España y no voy a decir cuáles el que quiera documentarse que se documente pero que entienda que la ayahuasca y que ese alcaloide en concreto pues es un alcaloide bastante peligroso como todas las drogas mm, hay que utilizar la dosis justa porque si no es muy tóxico y bueno, puedes, puedes morir como puedes morir si utilizas el veleño negro o la villadona sin saber las cantidades adecuadas pero además es que la ayahuasca tiene entre otras sustancias inhibidores de la monoaminoxidasa que bueno son antidepresivos que los psiquiatras ya utilizamos muy poco por las muchas contraindicaciones y riesgos que tienen y que esa gente lo está tomando sin saberlo y si con el consumo de la ayahuasca <coughs> simultáneas, pues la administración de un antidepresivo tricíclico por ejemplo pues puede tener problemas muy graves o si tienes la tensión alta puedes tener problemas muy graves o si lo mezclas con chocolate con determinados alimentos puedes tener problemas muy graves y eso es esa gente no lo sabe. aparte de las consecuencias que puede tener el uso continuado de la ayahuasca, que hasta este momento no son bien conocidas mm. tenemos tres minutos antes de terminar esta primera hora lo que sí de alguna forma prueba es que uno es capaz con Ayahuasca o sin ella de hacer esos viajes es un de... despertador, en todas las culturas del mundo lo ha habido en las culturas americanas <coughs> yo estoy descubriendo en lo poco que voy investigando en estos últimos 14 o 15 años que cada pueblo ha tenido su despertador de conciencia y que el norte de Chile pues era otro, era Paricá que lo esnifaban igual que se hace ahora con la, con la cocaína, lo, lo preparaban, pulverizaban, es, es una mimosa, pulverizaban las, las raíces y, y las sorbían con una cañita, de la recogían de un, de, un, de un platito. Pero todo eso, la droga se ha utilizado siempre en todas las culturas con esas finalidades. dentro de un contexto, de Dentro de un contexto de determinado, con unas finalidades concretas y de una manera cuidadosa, Y, y como parte de una ceremonia que se celebraba pues una vez cada cierto tiempo y que solamente estaba al alcance del señor que llevaba preparándose meses pues con una alimentación adecuada, con unas meditaciones, con toda una preparación que hacía que eso fuera útil y no una estupidez como está sucediendo hoy en día uh -huh. eh, te preguntaba Fernando ¿de esos estados son alucinaciones o pertenecen a otra realidad de alguna forma prueba todo ese tipo de cosas de que hay otra realidad a la cual podemos ac acceder con nuestra mente con el cuerpo a mi el... juicio a mi juicio y por supuesto puedo estar equivocado y probablemente lo esté sí sí demuestran que que, que la mente es capaz de trascender Las, las barreras de lo puramente metabólico de lo puramente bioquímico o de lo puramente físico eh, anatómico y entrar entrar en otro aspecto de la realidad que está ahí pero que no es invisible no es mensurable en condiciones normales y al no serlo para nosotros tampoco lo es para los aparatos que fabricamos que son prótesis de nuestros propios sentidos no otra cosa un minuto nos queda eh, tú como psiquiatra sientes ves has entendido has comprendido que hay otras hay mucha realidad todavía por comprender por vivir y por demostrar de alguna forma eh, lo siento es algo que, que, que creo que se respira Y que estamos respirando constantemente Que forma ya parte de nosotros ese sentimiento Yo lo siento así, y lo vivo así ¿Tiene que ver quizá con la nueva era? Que estamos empezando a acostumbrar No, a no, no, ha estado, ha estado siempre ahí pues, Siempre ha habido gente que, que ha pensado Que ha sentido, que ha intuido, que ha creado Que, que ha vivido mmm, la vida mmm, Desbordando esos, esos corsés Esos esquemas rígidos de lo inmediato Que ha buscado mmm, tres pies al gato Y se ha encontrado aunque tiene dieciséis y no se ha conformado y ha seguido hasta hasta encontrar 18 siempre ha habido me parece es que ahora los medios de comunicación pues son un vehículo que antes no existía y todo eso se difunde y se pone de moda y llega al alcance de todo el mundo unos prueban por curiosidad y otros que tengan mayor interés y suficiente tenacidad pues pues seguirán el camino espacio en blanco un viaje al mundo de lo desconocido estos muñecos de apariencia primitiva y simple que están ahora contemplando son las momias más antiguas del mundo no son consecuencia de una momificación espontánea por la naturaleza del suelo y del ambiente como el resto de las momias americanas son como las egipcias y las chinas momias elaboradas fruto de una técnica complicada solo que éstas tienen ocho mil años aquellas gentes que vivieron aquí en época tan remota tenían un concepto sobre lo trascendente sobre lo que sucede después de la muerte que consideraron fundamental conservar sus cadáveres momificándolos laboriosamente seis mil años antes de Cristo la piel al cuerpo muerto le vaciaban de sus vísceras incluido el cerebro y secaban las cavidades con ceniza caliente luego la rellenaban con arcilla también quitaban las grandes masas musculares y para mantener el cuerpo en la posición correcta introducían palos a lo largo de la columna vertebral remodelando después las extremidades con paja y cuerdas finalmente todo el cuerpo y la cara eran modelados con arcilla y volvían a cubrirlo con su propia piel a veces entera y otras cortada en largas tiras con las que envolvían la momia de esa forma el cadáver original quedaba convertido en una especie de muñeco en el que todo lo putrefactible había sido sustituido manteniendo los huesos y la piel es decir, el armazón y la envoltura del hombre mil años antes que los egipcios los pueblos del norte del actual Chile preparaban sus cadáveres minuciosa y elaboradamente anticipándose a cualquier pueblo de la historia conocida empeñados en que ese cuerpo muerto no se destruyera y conservara en lo posible una apariencia de sueño de reposo esperando que posiblemente la resurrección anunciada por los dioses la vuelta. Estamos ante otro misterio, uno más de nuestro mundo. Son las extrañas momias de Sudamérica. Una apasionante historia que continuará relatándonos nuestro invitado de la noche. Y de paso, aprovecharemos para seguir intentando buscar respuestas. Respuestas de ese mundo trascendente que existe más allá. lemos de nuevo junto a Fernando Jiménez Deloso. Ahí estaba esa otra introducción que de nuevo nos va a llevar como decía nuestros compañeros a descubrir más más misterios. Has tenido la fortuna Fernando de viajar por un montón de países y verte con montones de misterios, ¿no? Hmm. De primera mano, a sí, estar ahí al que Sí, placer. sí. Y, ...y lo que pasa es que cuanto más viajas... ...más misterios descubres, afortunadamente... ...afortunadamente... ...hablanos eh, un poco de estas momias de Sudamérica... ...que descubriste que estaban ahí... Pues, ...pues bueno, esa es una de las casualidades... Eh, ...Juanjo dice que no es casualidad... ...que es una menodriza... <coughs> ...hablo de, de Juanjo... Eh, ...en torno a estos temas... ...bueno, tal vez algunos oyentes... ...o muchos oyentes no, no lo sepan... ...lo comentábamos al principio... ...es la última serie... De, de programas de televisión de documentales, la hemos hecho Juan José Benítez y yo un poco a la limón y, y se ha rodado pues principalmente por por América, aunque llegamos también a, a la isla de Pascua y fue precisamente por la isla de Pascua como llevamos un equipo pues en eh, total eran de material de filmación, casi dos toneladas dos toneladas las cámaras, dos dos eh, dos generadores, eh, equipos de luces eso sin contar el equipaje nuestro y sin contar el peso de los 12 que íbamos en el equipo entonces claro, hacer hueco en un avión <risa> no, es, no es nada fácil y, y estuvimos varios días detenidos en Santiago de Chile pendientes del, del viaje a Pascua que no pudimos hacer tuvimos que volver a, a España pasaron las navidades y luego después de las navidades volvimos en enero y ya hicimos el rodaje de Pascua <coughs> pero mientras estábamos ahí esperando si si se solucionaban los problemas técnicos para poder llegar hasta hasta Pascua había que hacer algo todas las cosas porque cuando ruedas con una productora privada pues pues está contando mucho el tiempo hay que pagar dietas hay que pagar todas mm. esas cosas y se han hecho los presupuestos de una manera muy aquilatada y y surgió surgió ese tema que para mí resultó ser uno de los más interesantes de la serie descubrimos ...mientras estábamos filmando en el Museo de Historia Natural de Santiago de, de Chile... ...las tablillas rongo-rongo que, que conservan allí... ...pues, bueno, charlando con un arqueola, eh, pues, pues me puso en la pista del tema... ...nos fuimos al norte de Chile, a Arica, que está pues, casi en la frontera con Perú... ...a unos 20 kilómetros aproximadamente ya de, de Perú... ...una zona igualmente desértica y sedienta como como es como la costa peruana y allí pues nos encontramos con las, con las momias las momias más antiguas del mundo momias elaboradas porque hay momias más antiguas pero son producto de la momificación espontánea estas no estas son momias elaboradas y tienen 8000 años de, de antigüedad 8.000, ¿más que las egipcias incluso? Más que las egipcias, <coughs> más que las egipcias, con otra forma de elaboración totalmente distinta. Te escuchábamos en esa introducción como hacían, sí. cómo quitaban todos. Los... Y con un aspecto muy muy sugestivo, y plantea muchos, muchos enigmas, porque las, los yacimientos de momias o los enterramientos colectivos eran superficiales, eh, Eh, no, no estaban en relación con el esfuerzo que supone esa modificación, esa técnica y eh, luego depositarlas en lugares que eran relativamente fácil, fácilmente accesibles y se encontraban allí grupos aparentemente familiares luego después con la adaptación a través del carbono 14 se descubría que eran de distintas épocas sí. y había eh, varias de esas, eh, se han localizado varias de esas acumulaciones de momias lo que da que pensar, o lo, lo que a mí me sugirió la idea de que ese era un pueblo, un pueblo pues, pues nómada, que estuvo durante, durante una temporada, durante varios siglos viviendo en aquella zona, probablemente su origen estuviera en los, en los Andes, que tenían como, como el pueblo hebreo puesto su, su intención y, y, su, y su alma en el lugar de origen y con la pretensión de, de volver, y que iban... Eh, ...momificando los, los cadáveres de sus muertos... ...guardándolos en lugares que ellos tenían localizados... ...con la idea de después, cuando se produjera el retorno a su tierra de origen... ...llevarse a sus muertos para que descansaran en su propia tierra... Y eso tiene mucho de enternecedor, ese fúnebre equipaje con el que ellos cargaban, fúnebre y enternecedor equipaje, ¿no?, con, con el deseo de no dejar los huesos de sus seres queridos por allí, por esa tierra que no era la suya, y tener la pretensión de, aunque pasara mucho tiempo, volvérselos, llevárselos al lugar de origen, ¿no?, retornar a, a su patria original. La idea es sugestiva. Y luego en esa zona nos encontramos eh, a unos 80 kilómetros de ahí, Las momias las filmamos por primera vez Hemos sido nosotros los primeros en filmarlas Pero además también hemos sido los primeros En filmar un, un, un Nazca en pequeño En los altos de Ariquilda Allí cerca de, de, de esa frontera con, con Perú Una serie de geoglifos Muy parecidos a los, a los de Nazca Más pequeños Pero todos llenos de símbolos líneas paralelas y luego después espirales, cruces, círculos, todo lo que tú quieras en, en unos pocos kilómetros cuadrados visible únicamente desde el aire y con una técnica similar a la que se siguió en Nazca. Le sí, fue un fue un viaje provechoso. Todo eso lo rodamos en tres días apenas. Con razón Juanjo dice que no hay casualidades, ¿no? no. eso era un testimonio de eso, de otras civilizaciones del culto a la muerte, de todo ese mundo del misterio en el, no sé en qué número es, en el 1 hablas también de otro, otra cosa increíble las esferas de Costa Rica oh. cuéntanos un poco cómo las descubriste, cómo son mira, para mí los, los viajes estos son, son como compensaciones a mi adolescencia a la frustración que yo, que yo podía sentir pues cuando allá a los 14 o 15 años empezaba a leer sobre estos temas y luego ya después en mi juventud también sin tener la más remota idea de que la vida me iba a llevar a conocer esos lugares y esos temas eh, que, yo, que yo leía apasionadamente en, en los libros de divulgación. Apasionadamente, y luego después eh, he comprobado que con una pasión no demasiado justificada, porque muchos de nuestros queridos amigos, como Dani que era Andrew Thomas, o Colosimo o, o tantos otros pues la verdad es que exageraban bastante fantaseaban lo suyo y en ocasiones pues pues mentían descaradamente ¿no? pero aún así ha habido temas que, que han resultado mucho más importantes de lo que ellos habían planteado en sus, en sus libros las esferas de Costa Rica es un tema poco conocido la verdad es que, que se le ha dedicado algún capítulo en algún libro de, o de Charrouz o de, o de Daniken pero muy, muy de pasada Y allá alláaron fuimos a Costa Rica para, para ver el tema de las esferas y nos encontramos con un tema fascinante del que los arqueólogos costarricenses confiesan honestamente no saber nada. Menos mal. Sí, es Menos una mal. de las Costa Rica es a ese nivel es una bendición de país, porque los arqueólogos ...no están comprometidos con ningún tipo de nacionalismo... ...no están buscando sus esencias o su identidad... ...como les pasa a los arqueólogos peruanos... ...y sobre todo a los arqueólogos mexicanos... ...entonces opinan con bastante libertad... ...y no tienen inconveniente ninguno pues en, en, en decirte que no saben nada de las esferas de Costa Rica o en, en decirte que los que, que los antiguos costarricenses pues, pues eran caníbales y además te dan las recetas jugosas y apetitosas recetas para, para condimentar a, a, a los seres humanos y bueno en, tuvimos también la fortuna de tropezar con Ibar Zap con un estoniano que lleva muchos años viviendo en Costa Rica y que es un un apasionado del tema de las esferas y que lo ha investigado pues, pues como se hacen o como se deben hacer este tipo de investigaciones, pateándose en la selva y descubriendo cosas pues que no están escritas. Y, bueno lo primero en sí llamativo son las esferas que a veces tienen dos metros y medio y tres metros de diámetro Perfecto. esferas de piedra perfectamente labradas. yo he leído la estupidez en alguna revista de que, de que eran cantos rodados o piedras <coughs> piedras redondas por causas naturales bueno, eso es obra de <coughs> es un argumento insostenible para cualquiera que vea las piedras están labradas y se, ve, se ven los golpes de, de toqui o de, o, de, o de martillo de piedra eh, se les puede calcular una antigüedad de unos 2000 años a esas esferas que están la mayoría las que permanecen en su lugar hundidas por su propio peso en el terreno esponjoso de la selva se han ido hundiendo lentamente y asoma apenas una, una coronilla eh, por, por encima del terreno localizamos esferas en su lugar que no habían sido movidas que no estaban catalogadas ...lo que significaba pues la sabrosa aventura de meterte por la selva... ...que te picaron los mosquitos y que, que tuvieras mucho cuidado donde ponías los pies... ...pero eso compensaba siempre, ¿no? ...a pesar de, de tener que cargar con el equipo a cuestas. Y luego la teoría de este hombre que es realmente eh, interesantísima. Él ha descubierto... ...el problema de las esferas es que las, las que están catalogadas y conocidas... ...no están en su lugar casi ninguna... Como cuando se descubrieron en los años treinta y tantos o cuarenta, cuando la United Fruit empezó a explotar aquella zona pues, con plantaciones de, de plátanos con sus bananeras, fue cuando se empezaron a descubrir esferas. Bueno, era un objeto curioso, llamativo, espectacular, y se llevaron a San José, se llevaron a, a Palmar Sur, se llevaron a, a diferentes localidades para adornar jardines. Y lo que se ha descubierto con el tiempo es que la importancia de las esferas... ...no estaba solo en su factura, sino en, en los agrupamientos... ...en las distancias relativas entre una y otra y en la orientación. <coughs> que es el trabajo que ya descubrió pues, un investigador de Harvard... ...que fue en los años 40 a estudiarlo sobre el terreno... ...y que luego ha vuelto a descubrir Ibarza. Y, y había un ejemplo, claro. Una de esas alineaciones tiene que ver con lo astronómico... ...es decir, cuando una determinada constelación está de una determinada forma la misma que están representando las esferas sobre el suelo entonces en ese momento te está señalando una, una ruta que sería como, como un mapa colocado en el suelo del mapa que hay arriba y entonces ya te pones a navegar siguiendo esa, esa, esa orientación que te marca en esa alineación de estrellas que está representada por las esferas en el suelo y siguiendo esa esa técnica y dando los datos al, a la computadora de a bordo al ordenador o como se llame de un, de un actual avión pues <ríe> se cumplió lo que en teoría Ibarzap había descubierto y con una de esas rutas y es que con esos datos sin otros datos más que esos el avión salió de Costa Rica pasó sobre Isla de Cocos pasó sobre las Galápagos y llegó a la Isla de Pascua ...siguiendo solo esas indicaciones. Fernando, los antiguos sabían mucho más de lo que nos han contado, ¿verdad? Por lo menos algunos de los antiguos. La diferencia está en el conocimiento ahora, por lo menos grosso modo... Se, se divulga, se difunde y en aquella época el conocimiento más que, más que en ninguna otra época significaba poder y se lo reservaban para unos cuantos, las cartas sacerdotales que eran Mucho más que sacerdotes, eran sacerdotes, depositarios del conocimiento, investigadores, eran, eran el conocimiento de ese pueblo, de esa cultura, de esa tribu. Uh -huh. Afortunadamente, Fernando, hay muchos misterios todavía, hay mucho mundo por descubrir, uh -huh. hay mucha magia, hay mucho enigma, hay mucha vida, ¿verdad? Eso es una maravilla, sobre todo para, para ti y para mí, que hablamos por estos sí, temas, y, y que... bueno, para todas las personas que, que claro, te es... siguen que, que nos claro, siguen es, es, es lo bonito de hablar de estos temas compartiéndolos con los demás y cuando vas a rodar por ahí cuando estás documentándote para preparar un programa de radio estás haciéndolo, bueno no para disfrutarlo tú sino en solitario, sino para compartirlo sí. con los demás a eso me parece, me parece interesante me parece mm. una buena motivación para trabajar pero aunque no existiera solamente el hecho de, de buscar el misterio y encontrarte con él Y que, y que en cuanto escarbas aparece otro y otro y otro y otro más es algo que estimula no en un principio te, te abruma pero cuando pasa el tiempo ves que no, que eso te hace sentirte más vivo cada vez ¿no? mm -hmm. afortunadamente la vida es mucho más amplia de lo que nos han querido contar y Se muchas llama. más cosas gracias a ti Miguel y, y gracias a los oyentes por su paciencia gracias a ti, adelante y te vuelvo a ver en el programa cuando tú quieras gracias